¿Cuáles son la, algunas noticias eh, de, de, de esta semana que, que pasó? Eh, bueno, salió un informe del INEQ en el cual nos cuentan que la industria cayó un 11,5%. O sea, un derrumbe que no se dio de, de, de esta magnitud desde el año 2002. O sea, eh, esto obviamente eh, implica despidos, seguramente empresas que, que estén quebrando... Eh, y bueno, ¿por qué pasa esto? Eh, o sea, bueno, hay una parte que tiene que ver con eh, lo que está pasando con el mercado interno. O sea, las, las industrias están vendiendo menos y, y eso tiene que ver con que, eh, bueno, los precios aumentan pero los, los salarios no. Eh, hay un informe del Observatorio de Hechos Social que dice que ya acumulamos una caída al salario real del 17%, lo cual también es un montón de... Eh, y eh, bueno, en este contexto uno dice que van a hacer, qué van a estar haciendo los sindicatos, ¿no? la CGT eh, vamos a ir a hacer paro, a hacer a hacer un reclamo eh, y bueno, también de las resuelve van a de que están negociando no hacer un paro a cambio de un bono, un bono de eh se habla de 5000 pesos para para fin de año. Sí, como una especie de bono navideño para ir a llegar a las fiestas con algo más de plata. Eh, pero de aumento salarial así fijo, nada. No sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me, me, me suena poco. A mí sí. es eh, como que todo todo para abajo, ¿no? Una caída en la industria, caída del salario real... Eh. Podemos decir, aunque no, no venían con un alza de lucha de clases, por lo menos no encabezada por la CGT, podemos decir una caída de, eh, de de la lucha desde la burocracia sindical. Hay algo en, en esto yo pensé que no iba a mantenerse en caída en esto en estos días, que es eh, el valor del dólar. ¿Qué está pasando ahí? qué está logrando o no el gobierno o cómo o hasta cuándo podemos esperar que logren esto que están que están haciendo de mantener el dólar eh, en, en un nivel bastante bajo a lo que lo que estuvo hace un mes atrás. Claro, llegó a estar más de 40 y ahora está más o menos en 35, o 36. Bueno, ahí la cosa es más compleja. Vamos a tratar de, de ordenarlo. Llevamos dos semanas de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso es uno de los motivos Así como que el, el FMI dijo, bueno, les voy a dar más dólares para tratar de, de estabilizar este asunto. Pero bueno, el, el acuerdo con el FMI sabemos que viene con condiciones que vamos a resumir en tres. Una dejar que el precio del dólar suba y baje, o sea que no se meta tanto el, el, el gobierno. Así que, eh, digamos, por eso está dejando ahora que, que, que baje el, el precio del dólar un poco, pero eh, obviamente tiene un límite. Eh, el otro es que el Estado gase menos plata, que recorté el gasto básicamente todo. Y el tercero es que el, se retiren pesos de la economía, desde el Banco Central. Y se usa la metáfora de la aspiradora de pesos. Bueno, ¿En qué consiste eso? Aparece esta herramienta que son las famosas LELIC. Bueno, no sé si son famosas, pero tal vez más gente habrá escuchado hablar de esto. Que viene a ser como el reemplazo de las LEVAC, y eso sí fueron un poco más conocidas. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace el Banco Central? O sea, le dice a los bancos que si le dan, por ejemplo, 100 pesos ahora, se los va le va a devolver 160 en un año. O sea, un 60% de tasa de interés es lo que le está pagando por la plata que los bancos le dan al Banco Central. O sea, tremendo negocio para los bancos. Eh, ahora, alguien puede pensar, bueno, y che, ¿cómo me meto yo en este negocio? Si tengo algunos pesos. Bueno, no, no puede participar de forma directa porque es solo para los bancos. Ahora, los bancos te pueden ofrecer ser relativamente parte, te van a ofrecer una tasa de interés para un plazo fijo, bastante alta, pero menos. Y eso es lo que explica, por un lado, que eh, los bancos están teniendo ganancias extraordinarias. No dice, pero ¿cómo? ¿En este contexto de crisis? Eh, ¿Una ganancia tan grande? Bueno, sí, eh, están teniendo ganancias récord. Eh, bueno, y con esto ah, tienen, digamos, dos objetivos. ¿sí? Uno tiene que ver con frenar un poco la inflación, o sea, básicamente eh, haciendo que haya menos pesos dando vueltas en la economía. Pero el otro objetivo es que eh, quien tenga muchos pesos ahorrados, eh, en vez de ir a comprar dólares, como venía haciendo, o sea, la, la corrida cambiaria básicamente era eso, en vez de hacer eso, le eh, eh, intervenga en este negocio de la tasa de interés muy alta en, en pesos. Eh, y bueno, eso cortó con, con esta... Eh, demanda de dólares que, que hacía que el dólar se haya ido tan alto. De hecho, está pasando al revés. ¿sí? Tanto está pasando al revés que están volviendo a ingresar los famosos fondos buitres, fondos especulativos, los que vienen de afuera con dólares para cambiarlos a pesos y participar de esta bicicleta financiera. No sé si más o menos lo seguimos siguiendo. Sí, sí, lo, lo que me llama la atención es que... Eh... Casi siempre cuando alguien pregunta, bueno, ¿qué hay que hacer en Argentina para no perder plata? Es comprar dólares. Acá estaríamos diciendo, estamos en un momento distinto. Claro, exactamente. ¿no? Es la clásica pregunta que nos a los economistas, a los amigos, conocidos. Eh, ¿Qué hago? Eh, pongo de hablar en el plazo fijo, compro dólares. y En general, en, a lo largo de la historia argentina, convino comprar dólares. Y ¿sí? por eso eh, somos una de las economías con más cantidad de dólares por habitante. Eh, y no es un problema cultural sino que es un problema económico pero bueno, hay contextos en los que no como decís, sí, 2017 fue un contexto en el que no eh, y en este, en estos pocos meses también estaría siendo un momento en el que no porque claramente, si compraste un dólar a 40 y ahora a 35, no te combino ¿sí? pero algo súper conjuntural, porque si compraste a principio de año en dólares claramente sí te combino cuando pasó de, de 20 al precio que Pedro, eh, ah, sí. no, eh, te quería hacer una consulta, en estos días se estuvo hablando mucho sobre eh, el, el intento de, de Mauricio Macri de eh, finalmente sacar en, en el encuentro del G20, o sea que, que prospere el, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿qué, qué impactos a nivel económico podría traer eh, un, un tratado de estas características? No, y bueno, básicamente es, eh, tiene impacto negativo para sectores industriales y, y sería, en teoría, conveniente para, para el sector agropecuario. Esto, digo, en teoría porque eh, justamente no estaría saliendo porque eh, a nivel de acuerdo que, que están llegando no, no, no estaría siendo tan así. Eh, y, y bueno, obviamente hay resistencia de, de, de sectores industriales, no solo de Argentina, sino de también de Brasil, Eh, para que esto suceda. Pero bueno, la cuestión es tener un impacto aún más negativo para la industria. Como ya le decía, eh, la caída de la actividad industrial eh, está siendo muy grande y, y esto vendría a, a empeorar el, el panorama. Obviamente siempre hay gente que se beneficia del eh, sector agropecuario, que es bastante amigo del, del gobierno de Macri, eh, sería uno de, de ellos. Ahora, ya que hablamos de Macri... Eh, Quería comentarles que, eh, bueno, no sé si ya lo mencionaron, pero ayer salió a opinar en, en Twitter eh, y está bueno traerlo a colación a cinco años de la trágica inundación de La Plata, y ¿sí? porque eh, frente a, a, a la llega estuvo hubo, eh, habló de la situación en Quilmes, ¿no? y dijo que le daba mucha impotencia saber que con una pequeña parte de lo malgastado en aerolíneas se podría haber hecho hace tiempo obras necesarias para prevenir esto. Eh, ahora, el déficit de la líneas es muy pequeño y la verdad que esto dio pie para salir a, a cuestionarlo por, por redes sociales respecto a la plata que están gastando en, en un montón de cosas más. Bueno, básicamente esto que, que hablamos de la y ¿sí? con un par de días de, de los intereses que están pagando a los bancos, que están teniendo ganancias extraordinarias, con eso ya se cubre el déficit de las líneas y, y digamos, podría eh, financiarse todas las obras que no están haciendo Eh, ...para solucionar estos problemas de las inmigraciones... ...y sí, porque recordemos que ya llevan casi tres años gobernando... ...la excusa de la empresa de herencia ya no va más. Sí, incluso los gastos que eh, se están se preveen... ...y que ya se vienen haciendo para hacer el G20 acá en la Argentina. Bueno, claro, justo el G20, claro... ...teniendo gastos que se va a hacer hace unos días... ...así que, digamos, plata hay para poder hacer obras... Eh, ...ya llevan tres años agarrando la verdad... Eh, no pueden seguir achacando todos los problemas a, a, al gobierno anterior y tienen que hacerse cargo que eh, esta crisis económica y social es de entera responsabilidad de las políticas que está llevando este gobierno. Federico, eh, una última pregunta eh, más coyuntural de esta semana. El 14 es la sesión en el Senado, eh, donde van a buscar, seguramente consigan, aprobar el presupuesto. ¿Qué? Eh, ¿Cuál es para una, una lectura de lo que este presupuesto eh, va a abrir o digamos va a terminar de, de generar en, en la economía del país? Bueno, lo que va a cerrar, claro, más que abrir. Más que abrir. <ríe> claro, eh, no, viene a, a reforzar el, el, el panorama que estamos planteando. Eh, era un, algo necesario para llegar a un acuerdo con el SMI, eh, y el SMI justamente lo que estaba pidiendo era ajuste, ese, el presupuesto del ajuste como como salimos a, a denunciarlo desde, desde muchos sectores sociales, y no solamente en, mediáticamente, sino en, en las calles, eh, el panorama es que el gasto público va a ser eh, menor en el 2019, y bueno, eh, eh, como parte de, de, de la demanda que, que genera eso en el mercado, eh, no, no se va a ver un horizonte de, de, de reactivación económica en, en el corto plazo. Ahora eh, la pregunta que uno se puede hacer es bueno que piensan llegar a, a las elecciones ¿no? eh, con relativo apoyo social si, si pretenden continuar. La verdad que es una incógnita bastante grande porque eh, con este presupuesto no creo que, que tengan eh, capacidad para poder generar buenos resultados económicos. Sí, el apoyo por lo menos de la calle se lo va a complicar, están buscando cerrar adentro de las instituciones, tal vez más un apoyo político. Sí, claro, sí, ahí nos, nos, deberíamos correr un poco de, de, de lo estrictamente económico, estos buscan estos golpes de efectos, ¿no? con, eh, encarcelando opositores eh, con bastante poca eh, justificación, si se quiere, en términos... Eh, de, de los derechos constitucionales básicos, y no hay que salir denunciar eso, ¿no? vamos allá de, de las diferencias políticas que uno pueda tener con, con la gente que está metiendo presa, eh, no se están garantizando derechos básicos, eh, y, y, y bueno, eh, tratar de que la gente entienda de que de que realmente eso no justifica eh, todo lo que están haciendo, ¿no? Bueno, Federico, eh, te agradecemos por la comunicación. Eh, no sé si algo más eh, para esta esta semana, pensando en la economía, estos días. No, bueno, que... Salir a, eh, a luchar. Sí, eso, eso les iba a decir ¿no? Como si se enlizaron bastante con, con todo este panorama, eh, hay que tratar de, de, de organizarse y, y salir a reclamar eh, en todos los frentes, diría, No, no, no, no solo por la cuestión salarial, Eh, esto de, de los eh, de, de la caída del, del parque si afecta en, en muchos lados de la, el, el tema de la inflación también eh, a mí me gusta recordar también afectados de, de la gente que está con deudas no no muchas deudas eh, los, son los, los créditos hipotecarios por ejemplo donde está muy muy complicada con, con los pagos de, de, de estas nuevas deudas en los famosos eh, créditos uva que están atados a, a la inflación ¿no? y con este aumento de la inflación que se despega tanto de lo, de lo salarial eh, bueno, hay gente que está empezando a ver comprometida la, la, la posibilidad de seguir eh, pagando sus casas y no solamente en eso, ¿no? porque también se han tomado créditos personales en, eh, en esta modalidad se eh, está discutiendo también eh, no solo el tema presupuestario sino que se está hablando de una sesión especial para ajustar los alquileres eh, a la inflación Eh, lo cual le complicaría la situación a un montón de gente en, en que está bajo esa modalidad ¿no? en una casa. Así que atención a eso también, hay que salir a, a pelear para que eso no suceda.